Policía de Cudinamarca, n coronel Flavio Mesa. Primero,、eh, obviamente muy contentos con esta captura que se ha logrado de este grupo, los g a l l e r o s Coronel, tenga muy buenos días. Bueno, muy buenos días para ustedes. Buenos días a todos los que trabajan. Coronel, una banda peligrosísima, con homicidio y con todo a bordo. Sí, por supuesto. Hace parte de la lucha frontal que ustedes nos han ayudado a registrar. Mantenemos nosotros con、eh, la policía de todo Cundinamarca, especialmente en Suacha, contra estos grupos de m i c r o t r a f i c a n t e s 12 allanamientos, 17 capturas, entre ellas la captura de Corneli, o、eh, armas incautadas, drogas estupefacientes, rayos de comunicación y una chaqueta blindada. Utilizaban para ser uno de los sicarios. Algo importante, mencionó que encontramos también un lugar donde habían enterrado a una persona hace al parecer 18 meses. Encontramos un cadáver en c o m p o s i c i o n esquedética y estamos、eh, vinculándolo como una de las personas que tenía n a vendetta por venta y control de un territorio entre estos pacientes allá en el sector de la comuna 6. Sí, eh. Eh, Coronel, entiendo que fue un seguimiento largo, colaboración nuevamente de la comunidad,、eh, trabajo de inteligencia. ¿Cuánto demoró este, este ejercicio, esta operación para capturar a este buen número de personas, prácticamente a toda la banda? Toda la banda.、Eh, es un trabajo investigativo de más de un año, pero concretamente en recolección de pruebas, evidencias,、eh, testimonios de informantes, siete meses. 7 meses. Coronel, este señor Cornelius, que era el jefe de esta banda, que fue capturado también entre ellos, ¿qué antecedentes tenía y, y cuál es el palmarés de este personaje que manejaba a este grupo de personas? Bueno, tiene varios antecedentes y lo más importante es que es una persona con aparentemente un grado de discapacidad que lo hace moverse en una silla de ruedas, pero que en la silla de ruedas también encontramos, de acuerdo con la información, que era el vehículo para. Guardar para e n c a l e t a r d r o g a armas, dinero, en fin. s、sí. y, y la desarticulación de la banda se dio completa en estos allanamientos que se dieron este, este, el día de ayer. Sí, por supuesto. En este momento están en legalización y ejecución de cargos y, pues, básicamente en el proceso de judicialización, proceso de, de presentación ante el juez de garantías y demás. Coronel, aparte. Eh, Coronel, aparte del esqueleto que encontraron、eh, en esta fosa,、eh, ¿se les puede inculcar otros homicidios a esta banda? Sí, estamos investigando esos homicidios donde aparentemente podrían estar relacionados como autores, ya sea intelectuales o materiales. Y los delitos que se les d a n i n c u t a d o a las 17 personas son homicidio agravado, concierto para delinquir, tráfico y corte de estupefacientes. así como también el tráfico el ilegal de armas.